En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos, son las nueve en punto de la mañana. Vuelve La Glorieta en este lunes 18 de septiembre. Estrenamos la última semana de verano y las tormentas volverán. ...después de un fin de semana tranquilo, nuboso y con calima... ...hoy se retira ese polvo sahariano. ...alcanzaremos una máxima en torno a los 29 grados... ...ahora la estación meteorológica indica que tenemos 23,3 grados de temperatura... ...mañana martes una dana situada en el suroeste de la península... ...nos dejará precipitaciones localmente intensas... ...con tormenta entre la tarde noche del martes... ...y las primeras horas del miércoles... Así comenzamos esta tercera semana de septiembre. Hoy hablaremos de calzado, movilidad, de juicios mediáticos y de la universidad porque este lunes comienzan las clases para miles de estudiantes de la Miguel Hernández. Lo hacen más tarde que los de la Universidad de Alicante porque mantienen en septiembre los exámenes extraordinarios y los estudiantes de la Universidad de Educación a Distancia tendrán que esperar al próximo 2 de octubre para el inicio del presente curso académico que se abre con importantes retos. Hay nuevo gobierno valenciano y la nueva ley, la LOSU, ...que se está aplicando y que trae... ...cambios para alumnado y profesorado... ...incluso para el personal administrativo... ...la Miguel Hernández Delche iniciará este curso... ...sin nuevos grados, ni siquiera el de Enfermería... ...mientras que la Universidad de Alicante... ...tiene dos, el de Medicina... ...y el de Inteligencia Artificial... ...menos mal que la UMH ha recuperado... ...el Máster en Formación de Profesorado... ...pero todas las universidades públicas valencianas... ...tienen una preocupación mayor, común... El plan de financiación que les permita seguir funcionando al nuevo conseller de Educación le toca prometer y cumplir. Pero tenemos más noticias. contaremos que los empresarios del calzado exponen desde ayer en milán la Mican, la feria internacional de calzado más importante para el sector españa es el segundo país en número de expositores y crece su participación de ahí que desde el gobierno valenciano se haya anunciado un plan para abordar los tres grandes retos del sector y de esos retos nos hablará la Consejera de industria nuria montes quien estuvo el pasado viernes en noche También el Ayuntamiento ha comenzado a celebrar la Semana Europea de la Movilidad... ...con marchas ciclistas, talleres en colaboración con el Parque Infantil de Tráfico... ...lo que es ahora la Escuela Vial Pedro Tenza y Bolén Palmeral, entre otras entidades. Después de seis años comienza hoy en Elche, en la Audiencia Provincial... ...el juicio de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola... ...se sentarán en el banquillo, ex-concejales y el jefe de la Policía Local de esa localidad... ...entre otros acusados... ...por los delitos de fraude, prevaricación y malversación. Y victoria a para tomar impulso 1-0. Ganaron los de Becasese ayer en casa, el Elche venció al Leganés... ...con un solitario gol de Sergio León. El equipo de Sebastián Becasese ofreció una buena imagen... ...ante su afición para sumar tres puntos ante un rival directo. Glorieta con Rosmaria Alonso. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos con el relato de las noticias, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. ...asistió ayer domingo a la inauguración de la Mican, ...la Feria Internacional de Calzado que tiene lugar en Milán... ...un total de 122 expositores españoles participan... ...de los que 59 son de la Comunidad Valenciana... ...la gran mayoría son de Elche... ...la consellera estima que este sector genera... ...más de 20.000 empleos en la comunidad autonómica... ...por ello, la consellera ha anunciado... ...que están ultimando un plan de apoyo... ...en tres ejes basados en los principales retos del sector... ...estos son... Por un lado tienen el reto del capital humano, que pasa tanto por la disponibilidad de trabajadores para, formados o especializados para el sector eh, y sobre todo además adaptados a las últimas tecnologías y después también obviamente pasa por el reto del relevo generacional y que se mantengan y sigan creciendo las empresas dedicadas a esta importante industria del tejido valenciano. Por otro lado tenemos el reto de la internacionalización, es una actividad cuya... Eh, cuya producción mayoritariamente se exporta y hay que seguir trabajando en ese fomento de la internacionalización y el último de los grandes retos viene de la mano de la sostenibilidad y de la economía circular la Unión Europea va a ser muy exigente en la imposición de nuevos criterios y la industria se está adelantando y ahí desde luego nuestra administración tiene que estar apoyándoles poniéndoles todos los medios y todas las ayudas necesarias para que puedan acometer esos procesos de, de reutilización de la ...la mayor parte de los componentes del calzado... ...para nuevas materias primas... ...porque en ello desde luego... ...o sobre ello pivotan todas las estrategias... ...de sostenibilidad del futuro de esta industria". Pues las exportaciones de calzado y de sus componentes... ...en la Comunidad Valenciana alcanzaron... ...en el primer semestre de este año... ...un valor de 700 millones de euros... ...lo que supone un incremento cercano al 2%. Con respecto al año anterior, la Comunidad Valenciana es la región más exportadora de calzado de todo el país, con un 40% del total exportado. Francia e Italia son los principales destinos del calzado valenciano, con un 14% del valor total exportado por el sector. Junto con Alemania, Estados Unidos y Portugal representan el 56% de la exportación de calzado en la región. El mayor dinamismo ha tenido lugar en los mercados de Turquía, Países Bajos, Bélgica y China. ...que son los que cuentan con las mayores tasas de aumento... ...entre los principales destinos de los productos valencianos. Y siguiendo con los retos, vamos con los académicos... ...porque hoy comienzan las clases para miles de estudiantes... ...en la Universidad Miguel Hernández del Che... ...han empezado una semana después del resto de las universidades públicas valencianas... ...por mantener los exámenes de recuperación en septiembre... ...el nuevo curso académico se inicia con dos importantes retos... La reforma de la ley universitaria, esa nueva normativa, la LOSU, que supone cambios para la comunidad universitaria y además hay nuevo gobierno valenciano, un nuevo conseller, con el que se tendrá que negociar un plan de financiación que garantice el funcionamiento de la institución académica. Para el delegado de los estudiantes, Miguel Antonio Herrero, es necesario que el nuevo conseil no recorte en financiación y lamenta que no se hayan rebajado las tasas universitarias. Lo escuchamos. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida al estudiantado de nuevo ingreso y que sepan que van a poder contar con la delegación de estudiantes en todo momento. Este nuevo curso académico va a estar marcado por varios retos y, sobre todo, por reformas como la de los estatutos, que viene con motivo de la aprobación de la nueva LOSU y en la que la delegación de estudiantes nos vamos a dejar la piel para conseguir una universidad más democrática y aumentar la participación del estudiantado estudiantada en órganos de gobierno. También van a haber otras reformas como las de los planes de estudio, el calendario académico, la aplicación de la normativa de convivencia o la mejora de sistemas de calidad. Y también queremos señalar, por último, que tenemos un nuevo conseller de universidades quien tiene que negociar el plan de financiación para que las universidades puedan pagar la luz y no volver a pasar frío en las aulas durante el invierno. Y también quiero destacar que había una subida en cubierta de tasas que empezó el anterior consejo y lo actual lo ha culminado. Y esto afecta a titulaciones como comunicación audiovisual, de hecho, y relaciones laborales. En definitiva, se viene un curso bastante interesante y donde van, tenemos muchas ganas de trabajar. La Glorieta con Rosmaria Alonso. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y también ha comenzado la Semana Europea de la Movilidad, que tiene como objetivo sensibilizar a todos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche por la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios que obtenemos con el uso de transportes más limpios y sostenibles, como el bus o la bicicleta. La pasada semana, el Edil de Medio Ambiente, Juan de Dios Navarro, presentó la programación de esa Semana de la Movilidad en Elche, que ha contado con visitas guiadas por el Palmeral y rutas ciclistas, en colaboración con Bolén Palmeral y la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza, el Parque Infantil de Tráfico. Y hoy lunes están previstos cursos para mañana, talleres de movilidad urbana y mecánica básica, y el jueves se llevará a cabo una mesa de debate. Del 16 al 22 de septiembre en Elche vamos a realizar la Semana de la Movilidad coincidiendo con la campaña europea. Vamos a realizar distintas actividades como son la visita guiada a pie por el Palmeral de Elche o la ruta ciclista urbana por el sendero del Palmeral. Estas son novedades y queremos poner en valor nuestro Palmeral y sobre todo poner en valor que se puede ser una ciudad con movilidad sostenible y en este caso queremos ayudar, eh, agradecer la colaboración tanto del Parque Infantil de Tráfico como Bolén Palmeral, como la asociación ICIE. Vamos a contar con la colaboración de todos ellos para poder hacer distintas actividades que queremos que todo el pueblo del Che pueda participar. También esta semana se abre el plazo para solicitar ese, esas ayudas del plan municipal que se conceden a las pequeñas y medianas empresas para paliar los efectos de la inflación. Es lo que dijo el pasado viernes el concejal del área Samuel Roy. Desde la Concejalía de Promoción Económica queremos informar a todas las pymes, micropymes, autónomos y profesionales de nuestro municipio que la próxima semana abriremos el plazo de inscripción a un plan de ayudas destinadas a minimizar el impacto económico producido por la subida de precios, dirigido a todas las empresas con domicilio fiscal en el CHE. Desde el Ayuntamiento y en colaboración con la Diputación de Alicante destinaremos algo más de 1.200.000 euros para paliar este efecto negativo que supuso la crisis sobre nuestro tejido empresarial concediendo un máximo de 5.000 euros por empresa solicitante. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y hoy lunes comienza en la sección séptima de la audiencia provincial en Elche un largo juicio, el del caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola. Hay nueve personas acusadas, entre ellas un concejal, el jefe de la policía local, un oficial y un agente del mismo cuerpo, además de varios empresarios. La Fiscalía les acusa de delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación por las irregularidades en la adquisición de material que debía ir destinado a la policía local de Santa Pola. Los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2015, cuando se solicitaron y pagaron a las firmas de los empresarios implicados varias cantidades de grilletes, gorras, anoraks y uniformes sin respetar El procedimiento de contratación, dice la Fiscalía, legalmente establecido. Pedidos que además no fueron nunca entregados. El Ministerio Público solicita penas de prisión que oscilan entre los cuatro y, años y nueve meses y los cuatro años y tres meses de cárcel. Está previsto que este juicio dure hasta marzo del próximo año. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y esta semana se celebra el Día Mundial del Alzheimer... ...y diversas entidades preparan ya actividades... ...con el fin de dar visibilidad a esta enfermedad... ...que es la principal causa de demencia... ...al representar el 70% de los casos... ...en España hay más de un millón de personas afectadas... ...y más de cinco entre afectados y sus familiares cuidadores... ...el 21 de septiembre es el Día Mundial... ...pero en Elche, el Centro Comercial del Aljub... -Yup, ...ha activado ya una campaña de concienciación... ...hoy a las seis de la tarde... ...en su plaza central del Centro Comercial... Se realizará la lectura de un manifiesto con el lema Imagínate quedarte en blanco. Tras la lectura se llevará a cabo una charla a cargo de la psicóloga María José Aguilar, miembro de AFAE, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer-Delche, en la que se informará a los asistentes de cómo se puede detectar precozmente esta enfermedad. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 15 minutos de las 9 de la mañana, es momento de recordar las noticias del pasado viernes, ya que hubo pleno extraordinario, a petición del propio equipo de gobierno, de PP y Vox, para sacar adelante, con el apoyo de todos los grupos políticos, rechazar la decisión del ministro de Cultura de negar por enésima vez, eh, con un nuevo informe desfavorable, la cesión temporal de la dama del Che, el alcalde. Pablo Ruth defendió impulsar ese movimiento social para reclamar el busto íbero. La dama es capaz de ponernos a todos de acuerdo. Nosotros creemos que lo que hoy empieza esta respuesta social ante una decisión política es algo bueno, pero que aspira y anhela a perseguir un fin que es aún mejor, que es traer la dama a nuestra ciudad. Y uno de más, Elche, como siempre ha ocurrido ante las adversidades, ...sabrá afrontarlas desde esa unidad... ...desde esa unidad inquebrantable en torno a nuestra dama... ...para garantizar el mejor futuro para todos... ...con la dama como centro esencial. Y por su parte, su socia de gobierno... ...la portavoz de Vox, Aurora Rodil... ...propuso crear un patronato o consorcio... ...para de manera permanente reivindicar... ...el regreso de la dama. Queremos y necesitamos que la Alcudia... E inicie sus trabajos o profundos, eh, tenemos ahí un tesoro inmenso y tenemos que empezar a trabajar. Tenemos, para eso se necesitan medios económicos, se necesita dinero, pero no nos vale un convenio. Tenemos que buscar fórmulas permanentes a modo de patronato, de consorcio, o como, como den las negociaciones y como los, eh, las personas especializadas lo consideren, ...que sea un trabajo permanente... ...porque la alcudia necesita muchos años de trabajo... ...ahí tenemos todo por hacer. Y... Bueno, lo han escuchado... ...no es que quieran el patronato... ...para pedir el regreso de la dama... ...sino para impulsar el lugar donde apareció el busto íbero... ...para impulsar las excavaciones arqueológicas... ...del yacimiento de la alcudia Y la portavoz de compromiso Esther Díez... ...enmendó lo que se aprobó... ...dijo que sí, que hay que incluir también... ...que no se debe renunciar a la cesión permanente. Siempre, siempre va a trobarnos en la defensa del retornamiento de la dama a ellos, de ese retornamiento a mes definitivo. Pero no es va a trobar para blanquejar la posición de su partido sobre esta cuestión. Y eso ha de tenerlo muy claro. Mire, hemos debatido esta cuestión moltes veces. Y en la anterior legislatura, cuando usted no era alcalde, Y seguía pintando un partidista de esta cuestión, en cara de manera más exagerada, o abordada de manera muy clara desde Compromís. No anemos a permitir un uso partidista de la dama. el solicitantes y las solicitanes merecen mucho. Mientras que el PSOE también criticó que la celebración de ese pleno extraordinario es un lavado de cara por el rechazo que cultura ha hecho al alcalde. Tiene el no de la dama, y eso ha sido... Porque le ha podido el ansia, porque le han podido las prisas, porque quizá usted pensaba que podía ir un nuevo alcalde al ministerio, iba a obtener una respuesta distinta. Y yo insisto, si sigue haciendo lo mismo, obtendrá los mismos resultados en todos los campos. Y en la cuestión de la dama, señor Ruth, porque todos estamos de acuerdo en el fondo, insisto, hay que hacer un planteamiento diferente, porque si no... Y le pasará a usted, con compañeros de otros territorios, como nos pasa a los demás, que ya empieza el soniquete de que si los de Elche siempre estamos con lo mismo. Creo. Pues precisamente el viernes se celebró el pleno extraordinario y también vino la consellera de turismo, Nuria Montes, de Industria y Comercio, quien apoyó en nombre del consejo la reclamación del ayuntamiento de Elche de que la dama regrese a Elche. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos podido traer en la Diputación los guerreros de Siam, de China, eh, de, de, de exactamente o más antigüedad todavía, con todas las protecciones y sin ningún tipo de problema? Por lo tanto, yo estoy segura que el Consejo va a apoyar en todo lo posible la petición del Ayuntamiento. Pues la consellera de Industria e Innovación, Nuria Montes, visitó la ciudad, firmó en el libro de honor del Ayuntamiento, habló y se sumó a la reivindicación del regreso de la dama, pero también visitó las obras que se están llevando a cabo en el antiguo edificio de Correo, cuyos trabajos de adecuación comenzaron el pasado mes de agosto para transformarlo en un centro de formación adaptados a las, necesidad, a las necesidades de la industria ilicitana. Ella dijo que el proyecto del Ayuntamiento de convertirlo de nuevo en un centro para el diseño del calzado es aceptable. La escuchamos. Que el proyecto que el Ayuntamiento nos ha presentado encaja perfectamente dentro de nuestras líneas de actuación, encaja perfectamente dentro del concepto de innovación y de nada nos serviría tener un edificio dándole un uso que no es el reclamado. Con lo cual, ahora mismo, para nosotros, hablábamos eh, que el capital. Yo lo, además lo he dicho así en todas mis intervenciones, que para nosotros es absolutamente fundamental el capital humano, los trabajadores formar, disponer de la mejor mano de obra perfectamente adaptada a las necesidades actuales de la industria iricitana y nada mejor que acercar ese objetivo. A un edificio que tenemos y que podemos destinarlo a esta materia. Montes también habló de Fidalacan, a la antigua IFA, y mostró su voluntad de que se ofrezca ocio activo durante todos los días del año y no solo en ferias o eventos específicos. Las instalaciones que tenemos son tan importantes y tan estratégicas para nosotros que no solamente se tienen que dedicar a los certámenes, que seguirán siendo obviamente una parte fundamental de su funcionamiento, pero que tiene que ser complementado con un montón de actuaciones, sobre todo en materia de ocio. Es uno de los grandes referentes para poder hacer actividades de ocio como hacen otras ferias, ocio, restauración, eh, congresos, exposiciones, etcétera. etcétera. 101.4 TeleElch Radio Marca. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y les hablamos del robot Hugo. Porque el Hospital General ha realizado con éxito la primera cirugía asistida por ese robot. Esta tecnología con más de 2.300.000 euros de inversión aporta ventajas como menos complicaciones en las intervenciones, menos días de hospitalización, un mejor periodo posoperatorio y que los ingresados puedan hacer vida normal antes de lo establecido. Desde el Hospital General aseguran que puede beneficiar hasta 200 pacientes al año, sobre todo en intervenciones complejas. Este avance coloca al hospital como pionero en la Comunidad Valenciana y uno de los primeros a nivel nacional en utilizar esta tecnología y el sistema se puede utilizar también en los campos de cirugía general, urología y ginecología. El robot cuenta con una plataforma modular y cuatro brazos autónomos que pueden adaptarse a diferentes quirófanos. El cirujano opera mediante una consola y tiene el control total de los brazos y herramientas del robot mediante joysticks y pedales.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 Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. ¡Vamos, guerreras!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 Teléfono 638 895 527.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 Pues es momento de dar paso a nuestro compañero Paco Gómez eh, para que nos dé esa crónica del partido de ayer que disputó el Elche Club de Fútbol contra el Leganés en casa, con victoria para los de Sebastián Becasese. Muy buenos días, Paco Gómez, cuéntanos cómo fue. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol consiguió la segunda victoria de la temporada en el Martínez Valero al vencer al Leganés por un gol a cero. Victoria importante para los de Sebastián Becas, -S, que suman ocho puntos de los últimos 12 posibles, Merced, a los cuatro últimos partidos donde han sumado dos victorias y dos empates. Y sobre todo porque también se corta La trayectoria ascendente, la racha de un Leganés que venía con cuatro victorias consecutivas sin haber encajado un solo gol. Y es que los ilicitanos hicieron una primera parte brillante, donde en el primer minuto ya avisaron con un cabezazo de Sergio León que salió rozando el palo. Se fueron acumulando las ocasiones del propio Sergio León y también de Nico Castro hasta que llegó el tanto del exendel Valladolid que lleva dos goles ya en los dos últimos partidos. Tras una magnífica acción de Fidel, este busca el desmarque y pica ante la salida del guardameta. El conjunto ilicitano debió marcar más goles en una brillante primera parte donde es cierto que en los últimos minutos sufrió con un gol anulado muy justo al Leganés y un, bon, un balón al larguero en el tiempo ya de descuento. Sin embargo, Esa brillantez de la primera parte eh, no tuvo nada que ver con un segundo tiempo mucho más gris, donde el equipo licitano se dedicó más a defender la renta de un Leganés que tuvo pocas, pero alguna que hizo que eh, la grada del Martínez Valero se le parase a alguno el corazón. Lo cierto es que al final... El equipo iricitano sacó adelante el partido, suma ocho puntos, va en fase ascendente y ya con el foco puesto en el Burgos, el próximo sábado a las seis y media de la tarde en el plantío, donde los de Becas S intentarán buscar la primera victoria a domicilio. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca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 Muy buen día, después de un fin de semana tranquilo, esta semana el paso de una dana nos aportará tormentas. Durante esta madrugada se ha escapado alguna gota, la abundante nubosidad nos ha dejado temperaturas bastante similares en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, una mínima en torno a los 23 grados. En buena parte de las pedanías las temperaturas nocturnas no han bajado de los 21-22 grados. ...la predicción del tiempo... ...para hoy y esta semana... ...en un momento... ...dicen que en Elche... ...el dátil es mucho más que un fruto... ...es la huella viva de un legado... ...de más de dos mil años de historia... ...que con la soga y espargueña, ...el palmerero se eleva al cielo... ...hasta llegar a él... ...el verde y naranja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 El sistema frontal de origen atlántico que nos ha cruzado durante esta noche, que nos ha dejado alguna gota, las precipitaciones se han concentrado sobre todo mar adentro frente a nuestras costas, y ya se adentra rápidamente por el Mediterráneo. Hoy se retira la calima en una jornada marcada por el ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Viento flojo de noroeste por la mañana, de componente este por la tarde, temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 29 grados. Mañana martes, jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y es que al suroeste de la península tendremos una dana o gota fría. Por la mañana, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Por la tarde, la nubosidad irá en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones de carácter débil que irán a más de cara a la noche. El viento en calma a primeras horas, a partir de mediodía flojo de sureste. Las temperaturas mañana comenzarán a bajar máximas en torno a los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad van a bajar por lo menos hasta los 21 grados. La madrugada del miércoles, primeras horas, marcadas por precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormentas. A medida que avance la jornada del miércoles, tendencia a ambiente soleado, viento flojo de componente terral, temperaturas en recuperación máximas en torno a los 28 grados y lo que resta de semana, jueves, viernes y de cara al fin de semana, las temperaturas en claro descenso. Para fin de semana no superaremos los 24 o 25 grados.